¿Cuál es el secreto? La lucha en la que el mensajero de Dios fue autorizado, y él no lo trajo a él mismo.